todo, es, es difícil, es complicado, pero lo vale, ¿no? O sea, después de llegar, a la, la, la, la, la, la, la compañera, cantamos las canciones y nos vamos. Se <risas> acaba, bastante cosa pinta, pero de todas maneras no bueno, siempre no es una figura que no se puede que nunca reparticiamos. Y primero quiero presentarme, no sé si todas y si todos at conocen y saben de qué se trata la campaña Yo vengo invitada como militante como activista de la campaña desde, su, desde que empezamos a pensarla y a soñarla eh, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito tiene, comienza como tal como campaña del año 2005 en el año 2007 estamos presentando un proyecto de ley en Cámara de Diputados que en el año 2012 con la cuarta presentación porque nunca se trató y sucesivamente fue perdiendo estado parlamentario Esto es como un resumen, agregamos que en su comienzo, ante la primera presentación, el lanzamiento, que fue el 28 de mayo de 2005, éramos unos 70 organizaciones de todo el país eh, que adhirían y conformábamos la campaña, y en el son, en, en, en todo el país, 150 360 organizaciones. La última... Nuestro proyecto cuenta con 60 firmas de diputadas y diputados de la Nación de un amplio espectro político, muy amplio, que no logra tener la suficiente fuerza o la suficiente energía, decisión política o contrahegemónico de poder que este proyecto se disputa en comisiones, no ha llegado nunca al recinto. El primer de noviembre va a ser dos años que se trató por primera vez en una comisión de legislatura de la del Congreso, en la Comisión de Legislación Penal, luego de altas discusiones, este dictamen que resultó favorable fue cuestionado por un tema de números, de mal conteo, de ausencias, de representaciones etcétera y se desestimó. Este primero de noviembre van a ser dos años que nunca más se volvió a tratar nuestro proyecto. Esto es como presentación de la campaña y eh, como presentación personal digamos que vengo como, como campaña yo estuve mirando un poco eh, el, el programa de, de los encuentros y me encantó y utilicé como para pensar lo que hablar, el título de mi taller que es la comunicación como herramienta de lucha, uno de los talleres que trabajar, se llama así y me pareció como un resumen de de todo de todas las jornadas y todo lo que ustedes y representan y para lo que significa para nosotros como un movimiento eh, una pequeña breve reseña de cuál fue la relación de la campaña en los medios recomiendo muchos artículos de claudia Alvaro, ¿no? que es una periodista especialista que ha trabajado el derecho a labor de los medios ¿no? de copio y la utilizo, yo no soy periodista no soy comunicóloga pero bueno, es sí como militante que es lo que ha pasado ella marca como muy interesantes distintos periodos en la relación de los medios con el derecho al aborto entonces marca una época que es entre los 80 y los 90 principios de los 90 en donde eh, había la lucha por el derecho al aborto, es una larga lucha de la República Argentina no empieza con la campaña, la campaña retoma la lucha de muchas mujeres feministas y tiene una base de conclusión muy importante a partir de los encuentros nacionales de mujeres y de las crisis a partir del 2001, 2002, 2003, donde las mujeres en un espacio público, de otra manera, en ese espacio la discusión, en los debates y la eh, eh, se empieza a pensar también en el derecho al aborto. Entonces, este, Claudia analiza esta relación en los 80, en los 90, donde las mujeres que peleaban por el derecho al aborto en los 60, en los 70, buscaban eh, de muchas formas la posibilidad de instalar una noticia, de lograr que algo aparezca en algún medio, y un caso muy emblemático en la provincia de Neuquén de lo que ahora se llama aborto no punible que tuvo mucha repercusión en los medios en esa época. Otra cosa importante fue la discusión con la constituyente, con la reforma de la constituyente en el 94 y ahí el, el derecho al aborto y la discusión que se genera sale de las páginas policiales y entra a la página de, la, de política. Y ahí empieza un carácter diferente en esta lucha y en esta, de cómo se cómo va tomando los medios, ¿no? Eh, hay una organización que se llama MADE, que es, este, que es de organización de mujeres por, por la lucha, y fundamentalmente los medios, este, hasta no hace tanto, presentaban la posición, no, le, éramos invitadas eh, para debatir, fundamentalmente, con la famosa teoría traída desde los dos demonios a las dos campanas. Entonces, en una situación de supuesto objetividad, confrontaban comercialmente, diría, en algunos aspectos a ver, especulaban cuánta agresividad se podía desarrollar de una u otro lado Entonces se equiparaba la posibilidad de quienes tienen los medios hegemónicos el poder guiar el sostenimiento con un movimiento de mujeres que estaba tratando de lograr la civilización en una lucha absolutamente desigual y equitativa. Esto fue como eh, al principio, incluso al principio de la campaña, sí éramos invitados en los medios este, en los medios masivos, digamos en los medios importantes tanto en eh, radio, televisión en los diarios nos presentaban notas a dos columnas que dicen una, una, unos argumentos y que dice la contra, eran no si, los enemigos de siempre este hay debates este, importantes, famosos que se hicieron como era, se levantaban y se, se iban ante gritos de sacerdotes que decían asesinas en una imposibilidad de debate de argumentos. Entonces, a partir de esto de esta discusión, es, aparece una nueva estrategia que es la posibilidad de la incorporación de argumentos. Eh, la posibilidad de incluir, de incluir eh, cifras, de incluir eh, legislación comparada, la posibilidad de mostrar y de explicar qué pasa en otras experiencias a nivel internacional esta capacidad de argumentar fue ganando espacio y fue generando una visibilización diferente para nuestra postura que la defensa del derecho al aborto lo que marca Claudia es que eh, en esta en estas distintas estrategias comunicacionales el movimiento de mujeres se aboca fundamentalmente a conformar, establecer y aclarar argumentos quienes eh, representan el otro sector, que nosotros lo denominamos antiderechos, jamás voy a aceptar cómo se autodenomina, este sector antiderecho establece una estrategia visual. Y entonces aparece una humanización del embrión en donde hay un, un embarazo de seis meses catalogado como candidato a aborto, se va distorsionando visualmente se va imponiendo esa humanización de un embrión de 12 semanas eh, y, y lo, en las fotos, en los muñecos, en las imágenes aparece un, un, un embarazo, un feto a punto de nacer, digamos. Esta distorsión visual que impacta y que logra este, distorsionar la realidad lo que estamos diciendo lo que estamos proponiendo es de muy fuerte impacto y eh, no lo hemos logrado contrarrestar a nivel de estrategia comunicacional, a nivel de, de imagen visual eh, que tiene muchísima importancia, por supuesto Avanzando en el tiempo y a partir de los 90, por ejemplo, aparecen y eh, con, eh, cambios fundamentales que es la conformación de diversas redes de diversas redes de medios alternativos aparece la red prima aparece la red de medios alternativos aparece la red PAR todas estas organizaciones que acuerdan con la universalización y la comprensión de más derechos para todos y para todas es un soporte indispensable para nuestra lucha y para lo que nosotros proponemos estas relaciones son fundamentales Eh, otra otra estrategia que hemos llevado adelante antes de la campaña después vamos a decir a partir de la campaña es también tener en cuenta y apelar a referentes sociales, referentes que no son especialmente del movimiento de mujeres o supuestamente adherentes, obviamente adherentes, entonces aparece por ejemplo Carmen Arjibar, la Corte Suprema invitada a dar conferencias y inventar sus posiciones, aparecen referentes universitarios, legales de la legislación del arte, de la elección formas de eh, popularizar una posibilidad de demostrar la posibilidad de la adhesión sin ser estigmatizados y corridos de la vida pública y este, de, de la aprobación pública ¿no? esto coincide con la mayor disimilidad en todos los medios eh, sobre todo en un lo que se llama para los medios la exposición de los casos ¿qué es la exposición de los casos? situaciones de, las, de distintas mujeres que han atravesado una relación de derechos donde no han podido ser eh, atendidos un reclamo de aborto es posible esta visibilización de casos nos da la posibilidad de poder difundir de qué se trata qué es lo que nosotros proponemos y cuál sería la realidad de que enconde cada uno de ellos esto es una estrategia que empezó como otros casos, como los casos de violencia eh, en donde, o los casos comentaba la situación que comentaba Loana desde un amarillismo este, en todos los títulos y la forma de mostrar la noticia eh, trabajando con los periodistas y trabajando muy lentamente si tratas, hemos tratado estamos tratando de cada una que estas situaciones se vean desde otras perspectivas en este momento cada vez que se conoce una situación de vulneración de derechos Eh, o sea, cuando no se otorga no se permite un aborto legal de los considerados legales ya en este momento la campaña, cada una de, de nosotras de sus representantes en cualquier lugar de, del país es una interlocutora válida y una interlocutora inerudible o sea, la campaña es llamada para explicar, para ver de qué se trata ¿Cómo se explica? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué es lo que proponemos? Hay un cambio muy importante en esto. Ya no somos llamados como otra campaña. Somos convocadas para que demos nuestros fundamentos, nuestras argumentaciones. Eh, el trabajo realizado con las compañeras y los compañeros periodistas de los medios alternativos ha sido fundamental. La campaña ha, ha desarrollado algunas estrategias comunicacionales y después les voy decir que que lo que yo, y siempre recalco este, que hablo de nombre absolutamente personal todo lo que digo me hago cargo no soy vocera de la campaña imagínense ustedes que son 300, somos 350 organizaciones no se puede imaginar la diversidad que nos provoca por lo tanto todo lo que digo acá lo digo en nombre propio entonces, seguramente pensamos igual pero no soy vocera de la campaña entonces personalmente creo que tenemos palencias de, de estrategias porque vale, bueno, seguramente ustedes nos van a ayudar a, a subir, pero eh, una de las estrategias, por ejemplo, es no había una persona acá que no, no sabía muy bien qué era la campaña, pero dijo la del pañuelito verde, ¿no? Bueno, esto de decir, esto es una estrategia, esto es una forma de hacernos conocer y saber que cuando hay un pañuelo verde escrito, no es tirado, se ve, no se entiende muy bien, ah, son las de la campaña, la campaña que es nombrada de muchas maneras, en general, como recortado su nombre. Y bueno, es la es difícil, pero sí es importante que siempre se nombre como campaña por el derecho al aborto, ¿sí? Eh, esto es fundamental y hace a la esencia, o por lo menos a la construcción desde el comienzo de lo que pensamos como campaña nacional. ¿Toma? Eh, en cuanto a las radios, a la participación, la, la, los medios alternativos llegan a mucha gente. con notas muy atentas muy oportunas, con acciones con, las nuestras acciones son indispensables para poder dar, para difundir notas que luego se multiplican, se reproducen y se difunden son interesantes, inquisidoras son cuestionadoras son las que nos hacen pensamos y criticamos llegan a mucha gente Algunas tienen un público destinatario gritante y convencido sobre el derecho al de aborto, aún con diferencias con lo que proponemos con la campaña, pero eso es otro, es otro capítulo. Otras van abriendo espacios, muy despacio, con la posibilidad de romper y modificar el discurso instalado y hegemónico. Van abriendo nuevos lugares que realmente cuando nos convocan desde algunas radios muy chiquitas barriales como muy chiquitos periódicos de estudiantes que están ensayando demás realmente no sé no personalmente me siento muy orgullosa este, de, de, de esta convocatoria de esta posibilidad de compartir este, y empiezas primero a, a, en el tiempo nos empezaban a, a presentar precisamente con mucho cuidado tratando de que no siguieran susceptibilidades nos marcaba bueno, hay cosas que ustedes traten de decirle de una manera tal que quien nos escucha nos siga escuchando porque si no, no nos van a escuchar más nos convoca siento entonces, ustedes, ¿qué es lo que están proponiendo? Cuando dicen tal y tal cosa, cuando hablan del derecho al aborto, ¿es para cualquiera, es para que decida, es para que la, cualquier mujer que decida lo quiera, quiera interrumpir su tentación que ustedes no tienen miedo que le digan que son las abortistas, las asesinas? Digo, el lenguaje va cambiando fundamentalmente. Esto tiene que ver con la lucha y la posibilidad cotidiana y el acercamiento cotidiano. Eh... La, la campaña ha realizado spots, cam, eh, campañas de, de difusión casetillas solicitadas todo esto este, es una posibilidad de mayor comunicación y difusión unos cuantos años, en un seminario que se en Buenos Aires, habían construido eh, compañeras de distintos lugares de América Latina, para eh, todas relacionadas con el derecho al aborto, para compartir distintas estrategias. Y había compañeras de, eh, de México, del distrito Federal, donde ya se había legalizado Cuando compartíamos y contábamos qué hacíamos en, en Argentina, nos miraban asombradísimas, y debo decir, con mucho orgullo, con mucho impacto. No podía entender lo, lo que hacíamos en, en la Argentina. El federal contaban con un, una con un financiamiento inimaginable para nosotros ustedes no se lo imaginarán ¿no? los fondos son no disiguos sino que muchas veces no existen no solamente son, no son Este, entonces, para las mexicanas no podían entender cómo hacían, ellas tenían un, un financiamiento muy, muy fuerte, compraban los espacios principales, en los principales diarios en los principales canales de televisión y presentaban, entregaban o pagaban a periodistas amigables que hacían una maravillosa nota con sus este, eh, coordenadas y con sus presentaciones. Lo que nosotros estábamos trabajando era Trabajar con compañeras y compañeras periodistas, armar talleres, armar formaciones, armar seminarios, decir que podíamos colaborar con notas, escribir columnas y decir por qué. Por qué se le ocurrió esto. ¿Tendrás espacio para publicarlo a lo mejor algún día, quizás? Bueno, todo eso llevó mucho tiempo y es una diferencia fundamental como estrategia de convencimiento y de adhesión. Eh, fue un trabajo militante desde y con periodistas, que fue una tarea inmensa. Eh, ver, extender. La, cuando comenzó la campaña contábamos con muy pocas posibilidades de discusión en cuanto a periodistas, compañeras que venían trabajando y eran muy contadas y con muchas muy pocas posibilidades. La explosión de Mendes y la juventud de sus integrantes de todos estos ustedes presentes por ejemplo muchos otros que no habrán podido llegar es un estímulo y un desafío mutuo precisamente eh, porque entre otras cosas pienso que la estrategia comunicacional de la campaña ha sido un tanto errática, poco planeada poco profesional la fuimos haciendo como podíamos, como sabíamos como nos salía eh, hemos tenido buenos resultados tanto buenos resultados como reveses que no los esperábamos Muchas veces no logramos encontrar el cacho más convocante en acciones muy importantes y nos encontrábamos que no tenían ninguna repercusión. Otras veces pensábamos que la saturación nos jugaría en contra y sin embargo la fuerza del reclamo sostenía la noticia durante días seguido en los medios de mayor visibilidad o de mayor difusión organizada. Eh, estas dificultades pueden ser uno de los puntos débiles y es un lujo que no podemos darnos. La reacción ante nuestros avances cuenta con fondos casi limitados y mucho poder, más años podemos decir siglos, ¿no?, de dominación hegemónica. Por eso es urgente y convoca una mayor participación, asentamiento involucramiento, docencia. ¿Por qué no discusiones con quién se deba y cómo se pueda dar? para construir con todas y todos, con sus experiencias, con sus saberes y con sus posibilidades. La participación no tiene que tener más límite que la imaginación. Y quiero sobrar con los temas integrales de nuestra campaña que son educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.